Radio Show.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 A las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, usted tiene una cita con nosotros en Heavy Metal Bunker Radio Show en metalpr.com. Así que bienvenidos, bienvenidos todos y muchas gracias a toda esa gente que nos sintoniza semana tras semana, disfrutando del cierre del fin de semana con lo mejor del heavy metal para todos y cada uno de ustedes, ¿ok? Así que hoy, como todos los domingos, tenemos un programazo donde vamos a tener clásicos,、eh, vamos a tener metal de la nueva generación, vamos a tener cosas nuevecitas que acabaron de salir, algunos proyectos interesantes que están por ahí. Así que vamos a estar compartiendo diferentes cosas durante la noche de hoy. 120 minutos de puro metal pesado, del pesado de verdad. Y como siempre les digo, recuerde que si usted nos quiere sintonizar, lo puede hacer a través de la página directa de Heavy Metal Mansion, p o r m e t a l p r c o m Ahí le da radio, le da play y podrá escucharnos. También si usted tiene la aplicación de tune in, puede buscarnos p o r m e t a l p r a través de tune in y podrá escuchar nuestra programación. Eh, también, si nos está escuchando en vivo, lo puede escuchar a través de avanzadametallica.net o de h a n d r o c k c o m cuya transmisión es simultánea con nosotros. ¿okay? Y, como siempre, les informo: además de nuestra transmisión en vivo por metalpr.com,、eh, Heavy Metal Bunker Radio Show también、eh, será retransmitida durante la semana. Desde diferentes partes del mundo, desde diferentes direcciones, diferentes días y diferentes horas. Y entre estas、eh, emisoras hermanas que se han aliado con nosotros para predicar la palabra del metal pesado alrededor del globo terráqueo, pues tenemos a nuestra、eh, última afiliación y nuestra última sociedad, que fue con la emisora. Radio Diabolus de Alemania,、eh, que esto es Radio、eh, Diabolus n l También tenemos la gente de César Radio Rock desde Bolivia, a El t u n n e l p o Co desde Colombia, a la gente de Santi allá en Asalto Mataradio Rock com en España. También A metalcorrosivo.com en México. Frecuencia Online Radio en Buenos Aires, Argentina. Tenemos a o z i r o c k c o m a u esto es en Australia. También César Radio Rock nos transmite a través de su emisora The Classic en Bolivia. Radio Enigma en Chile. También Rock Total Radio en Perú. FM Ser Metal en Argentina, n e u q u é n Y e Spectro FM 98.9 en Corrientes Argentina. Así que estas son las emisoras hermanas afiliadas con nosotros para esparcir la palabra del metal pesado a través del planeta. Y si usted quiere saber qué día, qué hora y desde qué dirección usted puede transmitir cualquiera de estas repeticiones. Entre a nuestra página directa de Heavy Metal Bunker.com. Nuestro website Heavy Metal Bunker.com. Busca el área de Radio Show y ahí podrá、eh, ver todas、eh, las emisoras, sus direcciones, los días y las horas en que será retransmitido Heavy Metal Bunker Radio Show todas las semanas. ¿Ok? Así que habiendo dicho esto, vamos a pasar a lo que nos corresponde, que es compartir con ustedes eso que nos apasiona tanto y que le llamamos metal pesado. Y ya, ya abrimos las cortinas del espectáculo y comenzamos con el despegue de la noche de hoy y lo hicimos con nada más y nada menos que con la banda Whiplash. Asimismo, mi gente, comenzamos la noche con la banda de trash metal We e Plash, banda oriunda de New Jersey. Una banda que comienza bien temprano en los 80 y ya en 1984. We e Plash estaba por ahí dando cascabinazos y al día de hoy todavía siguen presentes. Su más reciente álbum fue en el 2009 bajo el nombre de Unborn Again. Y de ese álbum es que estábamos escuchando el tema Swallow the Slaughter. Un temazo de un muy, muy buen álbum. Aunque、eh, pues、ya hacen como unos 11 o 12 años que no graban、eh, un material nuevo, o por lo menos de larga duración. Sí, durante el 2013 se lanzaron un single y durante el 2016 lanzaron un split. En el 2020 lanzaron un álbum de compilación、eh, de los、eh, Roadrunner Years,、eh, pero siguen estando activos. Dicho sea de paso, w e e p l a s h es una de las bandas que estará presente en el festival del Hells Hero 4, que se estará celebrando en abril del 2022 aquí en Houston, Texas. Y este servidor que está aquí va a estar allí viendo a w e e p l a s h una banda de trash. Legendaria, clásica, clásica, clásica. Pero nada, vamos a continuar. Vamos a continuar con la música y nos vamos a ir con este señor que en sus manos tiene la batuta de haber sido uno de los fundadores de uno de los géneros más importantes del heavy metal. Vámonos con Mr. Kai Hansen y vámonos con Gamma Ray. line del rock se llama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 Y de handrack.com con bases en República Dominicana. También tenemos un sinnúmero de otras emisoras hermanas que van a estar dándose a la tarea de retransmitir este programa durante la semana, diferentes días, diferente hora, desde diferentes plataformas. Si usted quiere saber、eh, qué día, qué hora y desde qué dirección puede a c c e s a r esta programación, búsquenos y entre a nuestra página heavymetalbunker.com. Ahí busca radio y、eh, va a poder ver toda la,、eh, todo el itinerario de las diferentes、eh, emisoras, diferentes días, diferentes horas desde diferentes direcciones. ¿okay? Así que,、eh, habiendo dicho esto, pues ya comenzamos con el despegue de la noche de hoy. Y lo hicimos con、eh, la banda de New Jersey, We Clash, una banda legendaria del trash metal. Y、eh, que en el 2009 lanzaron un álbum de nombre Unborn Again. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Swallow the Slaughter. Así que un temazo de una excelente banda legendaria. Lo próximo que estábamos escuchando en nuestra primera intervención, pues era nada más y nada menos que Gamma Ray. Gamma Ray en 1995. Lanzan uno de sus grandes álbumes icónicos de nombre Land of the Free. De este álbum, Land of the Free, estábamos escuchando el tema Man on a Mission. Un temazo de un extraordinario álbum. Y después de Gamma Ray, nos fuimos con las chicas de Suiza que han lanzado recientemente un álbum brutal. Y que estas chicas no las amilan a nadie y están en una gira que ellas mismas se dedicaron a. Programar, ya que、eh, iban a hacer el opening de la banda Destruction y se cancelaron las giras, se canceló todo. Y ellas dijeron: Pues si no me voy con ellos, nos vamos solitas. Y han,、eh, están haciendo una extraordinaria gira por Europa. Estamos hablando de Burning Witches. Burning Witches, que、eh, recientemente lanzó el álbum The Witch of the North. que Me parece que es un álbum extraordinario. Además de que su release lo hicieron con un live streaming, que es uno de los mejores live streaming que yo he visto.、Eh, excelente, una cosa brutal. No he visto que ellas lo vayan a sacar en DVD. Deberían hacerlo porque en realidad ese live streaming estuvo muy, muy bueno. Así que de su álbum, The Witch of the North. Estábamos escuchando el tema Dragon's Dream. Un temazo de un muy, muy buen álbum y una banda con unas chicas talentosísimas que hacen un extraordinario heavy metal. Muy bien, pero vamos a continuar y ahora nos vamos con una banda clasiquísima, uno de los Big Four, que、eh, uno de sus grandes álbumes estaba de aniversario esta semana. Estamos hablando de Megadeth. Megadeth en 1990 lanza un extraordinario álbum, quizás uno de sus álbumes más importantes, con una de las alineaciones más brutales que ha hecho Dave Moustain en su banda. Estamos hablando del álbum Rushing Peace. Así que este álbum esta semana estuvo cumpliendo 31 aniversario. Y vámonos con Megadeth de su álbum Rushing Peace. This is Holy War.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 Les s a l u d a su amigo Dark Nerudas. Estamos a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com, como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe,、eh, disfrutando y cerrando el fin de semana con buena actitud y mucho metal pesado. Esto que estuvimos escuchando en esta intervención, pues no era otra cosa que Megadeth. Que en 1990 lanzaron un álbum de nombre Rushing Peace, que esta semana estuvo cumpliendo 31 aniversario. De este álbum estábamos escuchando el tema Holy War, The Punishment. Un temazo de un extraordinario álbum. Lo próximo que estábamos escuchando, pues, es, era la banda Mindless s i n n e r Mindless Sinner, banda de Suecia, que en el 2020 lanzaron un álbum de nombre Poltergeist. Y de ese álbum, pues estábamos escuchando precisamente su tema Poltergeist. Un extraordinario álbum de una muy, muy buena banda. Que aunque mucha gente pueda pensar que esta banda pues es una banda de la nueva generación, pues mire, no. Mindless Sinner es una banda que comenzó en 1982. Ha cambiado de nombre muchísimas veces porque empezó llamándose Purple Haze, después le cambiaron el nombre a Genocide, y no es hasta 1990,、eh, que, perdón, en el 87 es que cambian a Mindless、eh, y después le añaden el Sinner. Eh, así que es una banda que lleva muchísimos años.、Eh, su primer álbum fue en el 1986. Estuvieron un periodo,、eh, ¿verdad?, donde la banda había estado on hold. Pero en el 2015 regresan y en el 2020 pues lanzan este álbum que está buenísimo, de nombre Poacher Guys. Así que ahí teníamos a Mindless Sinner. Bien. Eh, ahora quiero compartir con ustedes un tema de, de un video que me llegó esta, hace un par de días, que me, par me pareció interesantísimo y me lo disfruté mucho, y, qu y quiero compartirlo con ustedes. Y estoy hablando del de señor Jeff Scott Soto. ¿sí? Jeff Scott Soto,、eh, un cantante muy popular de descendencia boricua. Y que es muy conocido por todos los proyectos en los que ha cantado, sobre todo que fue cantante del de,、eh, virtuoso i n v a e Malstin. Pues Scott Soto, cuando estuvo con i n v a e Malstin, en 1985 lanzaron un álbum de nombre Marching Out. Y en este álbum está incluido un extraordinario tema de nombre Don't Let It In. Pues Jeff Scott Soto acaba de lanzar una nueva versión de Don't Let It End con una colaboración o con la colaboración de dos extraordinarias personalidades. Uno con el señor Dino Jelusic. Dino、eh, Jelusic es un multiinstrumentalista y un extraordinario cantante croata que ha sido parte de Transilverian Orchestra. Y que actualmente va a ser parte de Whitesnake. No estamos seguros de cuál va a ser su función, dice de backing vocal, pero la realidad es que deberían ponerlo a cantar al frente de Whitesnake. Bueno, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero、eh, Dino Jelusic, pues es un extraordinario cantante, toca guitarra, toca teclados, hace de todo. Y él、eh, hace ese dueto con Jeff Cotton Soto en este tema. También. En este tema、eh, está incluido el señor Howie Simon. Howie Simon eh, fue eh, guitarrista de, de los álbumes de Jeff Scott Soto, solista, y también fue、eh, guitarrista de Alcatraz. Un virtuoso, un shredder, un extraordinario、eh, guitarrista. Bueno, pues este es u n t e se d á y lanzaron esta nueva versión. De Don't Let It In. Me pareció extraordinaria, me gustó muchísimo y quiero compartirlo con ustedes. Esto es Jeff Scott Soto con Dino j a l u c i c y Howie Simmons. Don't Let It In. w on a run. change my life and I just want to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 Soto、eh,、en una colaboración con Dino Jelusic y Howie Simmons、De ese temazo Don't Let It End eh, al eh, tema que originalmente aparecía en el álbum Marching Out de i n b a y Marston, en la voz precisamente de Jesco Soto, un tema que siempre me gustó, uno de mis temas favoritos de ese álbum. Y esta versión me gustó muchísimo. Así que me pareció muy interesante. Y me parece que Howie Simon simple y sencillamente se repartió con la cuchara grande en ese tema. Bien. Lo próximo que estábamos escuchando era la banda Raven. Raven en 1981 lanza un álbum de nombre Rock Until You Drop. Y de ese, tema, de ese álbum estábamos escuchando el tema Don't Need Your Money. Una banda que ha sido muy muy subestimada, no es una banda de la que se habla mucho. Un Power Trio que en su momento estuvo haciendo extraordinaria música.、Eh, pues quise desempolvar un poco de lo, que, de lo que ellos nos habían aportado y traje del 1981 pues, este tema: Don't n e e d Your Money. Bien. Vámonos con otra cosita、eh, que también encontré muy interesante, y es que en el 2014 se se hizo un, una u n actividad, un concierto、eh, sinfónico, dicho sea de paso, de nombre Celebrating John Lord.、Eh, este este concierto pues se hizo en celebración y recordación. De ese gran tecladista legendario, John Lord, tecladista de Deep Purple.、Eh, en esa ocasión participaron muchos artistas de diferentes géneros, en su mayoría de rock, pero de diferentes bandas. Y quise compartir con ustedes un, un tema de, de ese concierto、eh, que es muy interesante porque、eh, participan. Um, básicamente, la mayoría de los músicos ¿verdad? Que, que estaban en Deep Purple,、eh, liderado por Glenn Hughes, y、eh, estaba Iron Pace, Don 80, Rick Wakeman. Pero en este tema,、eh, específicamente el tema que voy a compartir con ustedes, que es el tema Burn, c l a s i q u í s i m o de, de, de Deep Purple, el cantante es nada más y nada menos que Mr. Bruce Dickinson, ¿sí? cantante de Iron Maiden. Pues en aquel momento, específicamente en abril 4 del 2014, Bruce Dickinson se une a、eh, músicos de Deep Purple en este legendario concierto Celebrating Young Lord para interpretar el tema Burn. Así que quiero compartir con ustedes este, este tema que me pareció muy interesante y que me gustó bastante. escuchando Radio Enigma desde Santiago de Chile para el mundo. The One Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de c l a s e i c o s Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, <coughs> quiero darle un saludo a, a la gente que está en el chat en vivo, en El chat de Discord en Heavy Metal Mansion.、Eh, un saludo a toda la gente que está por ahí. Un saludo a la gente que está en nuestro Metal Health Community en WhatsApp, que están por ahí también escuchando y disfrutando del programa. A la gente que me está escribiendo personal en mi WhatsApp y a la gente que me está escribiendo en mi Messenger de Facebook, pues muchas gracias por la sintonía y me alegro mucho que se estén disfrutando el programa tanto como me lo he disfrutado yo. Así que un saludo a toda esa gente.、Eh, eso que estábamos escuchando, pues era Glenn Hughes y compañía、eh, en el concierto Celebrating John Lord que se dio en el 2014. El tema Burn y que estuvo en la voz de Mr. Bruce Dickinson. Así que me pareció excelente esa, esa colaboración. Y. Les tengo que ser bien honesto,、eh, no he tenido la oportunidad de poder ver este concierto completo. Aparece en CD y también aparece en DVD. Así que eso es asignatura pendiente porque、eh, con este tema me gustó mucho y quiero escuchar todo el resto de, de, este, de este proyecto. Bien, lo próximo que estábamos escuchando eran los alemanes Running Wild. Running Wild en 1991 lanzan un álbum de nombre Blazing Stone. Y de ese álbum, precisamente, estábamos escuchando el tema Blazing Stone. Un temazo de un muy, muy buen álbum de una excelente banda clásica que también está por ahí dando bandazos.、Eh, Running Wild es una banda que comenzó en 1979. Comenzaron bajo el nombre de Granite Hearts y ya después del 79, pues le cambiaron al nombre de、eh, Running Wild y、mm, están dando bandazos. Y su más reciente álbum fue este año, en el 2021, el álbum de nombre Blood on Blood, que es un muy, muy buen álbum, dicho sea de paso, altamente recomendado. ¿okay? Este, así que vámonos, vámonos a seguir con la música y nos vamos a ir con esta banda de Reinos Unidos. Una extraordinaria banda de trash metal de la nueva generación y que acaban de lanzar un álbum que me parece que es simple y sencillamente espectacular. Estamos hablando de la banda E-Vile. E-Vile acaba de lanzar un álbum de nombre Hell Unleashed y de este álbum quiero compartir con ustedes el tema. Paralyzed.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 Quiero también seguir enviándoles saludos a, a toda esa gente que nos va a estar escuchando durante la semana en la retransmisión de Heavy Metal Bunker Radio Show、eh, a través de estas emisoras hermanas、eh, que se darán a la tarea de retransmitir el programa diferentes días, diferentes horas, desde diferentes plataformas. Eh, y eh, nos van a estar escuchando no solamente en República Dominicana, que nos están escuchando hoy, y obviamente en Puerto Rico también nos están escuchando hoy, pero también nos van a estar escuchando en Alemania todos los domingos, en Bolivia también los domingos, en Colombia los jueves, en España los lunes, en México y en Buenos Aires, Argentina también los lunes. Eh, en Australia los martes, en Bolivia los martes y en Chile los miércoles. También estaremos los miércoles en Perú y en、eh, Neuquén, Argentina. Y los viernes estaremos en Corrientes, Argentina. Así que estaremos corriendo el planeta durante toda la semana. Eh, retransmitiendo este programa Heavy Metal Bunker Radio Show. Recuerde que si usted quiere saber、eh, cuál es、eh, la emisora, el día, la hora y la dirección donde se retransmitirá este programa, entre a nuestra página Heavy Metal Bunker.com, busque el área de Radio Show y ahí está posteada todo el itinerario de、eh, las emisoras, los días, las horas en que será retransmitido Heavy Metal Bunker Radio Show. ¿Ok? Así que, habiendo dicho esto, eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues era la banda de Reinos Unidos, Evil, que este año tempranito, en el 2021, lanzaron su más reciente álbum de nombre Hell u n l a s t Y de este álbum estábamos escuchando el tema Paralyze. Un muy, muy buen álbum de una extraordinaria banda de trash metal de la nueva generación. Así que ahí teníamos a e b i l Y después de ello, pues nos fuimos con un clásico. Una banda clásica y legendaria de New Jersey. u n o de l o s grandes bandas de trash metal, Overkill. Overkill en el 2013 lanzan el álbum The Electric Age. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Electric Rattlesnake. Un temazo. De Overkill, una de las grandes y legendarias bandas de trash metal.、Eh, vámonos ahora un poco oscuro. Vámonos un poquito de oscuridad. Hace tiempo que no pongo oscuridad.、Eh, déjame ver si para el próximo programa, pues traigo un poco de tinieblas para acá, porque hace tiempo que no pongo oscuridad. Pero、eh, vámonos, vámonos con un señor que está muy dueño de la oscuridad y de la tenebrosidad. Vámonos con Mr. King Diamond.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 Tema muy muy apropiado porque ya, ya estamos a finales de septiembre eh, y eh, pues ya viene octubre, que es el mes de las calabazas y mes de Halloween.、Eh, así que Mr. King Diamond en la voz de Halloween. Muy bien,、eh, lo próximo que estábamos escuchando p、pues、u era s e Mr. Rob Rock Rob Rock,、eh, cantante estadounidense con un b o z a r r ó n Eh, siempre he considerado que para ser tan buen cantante, pues ha sido algo subestimado y de alguna manera, pues un poco opacado. Ha cantado en extraordinarios proyectos y tuvo una muy buena carrera solista, o por lo menos los álbumes que lanzó、eh, como solista, s pues era muy, muy bueno.、Eh, sin embargo, pues、eh, algo pasó, no trascendió, ¿verdad? No fue mucho más allá. Yo tuve la oportunidad de poder verlo en, en vivo solista、eh, para el álbum Garden of Chaos y、eh, simple y sencillamente, pues、eh, Rock Rock es extraordinario. Si esto no ha cambiado, pues tengo entendido que Rock Rock、eh, continúa cantando con Mr. Impeliteri. Eh, eh, a menos que haya cambiado, pues continúa como cantante de Impeliteri. Quizás,、eh, Quizás, y esto es un quizás, ¿verdad? Porque no me consta. Quizás la razón por la que Rock Rock pues, no ha trascendido mucho es porque siempre ha tratado,、eh, dentro del mundo del heavy metal,、eh, llevar un mensaje cristiano.、Eh, y la gran mayoría de las bandas que llevan este mensaje cristiano, pues como que no tienen mucho adepto, no, no todas las bandas son Striper. Eh, ¿verdad? Que se supo mercadear muy bien y que ha tenido un adepto, inclusive de la gente que no comparte la fe cristiana. Pero muchas otras bandas o muchos otros artistas, por buenísimos que sean y por extraordinaria música que hagan, pues por alguna razón no trascienden. Eso es, eso es lo que yo creo, no es algo que me consta, ¿verdad? pero pudiese ser. A mí las creencias pues, me da lo mismo. Si es buena música, si es gente talentosa y si me gusta lo que hacen, no me importa el mensaje que lleven.、Eh, lo mismo puedo escuchar una banda satánica y puedo escuchar una banda cristiana. Y yo、eh, soy amante de la música. Y sí, los mensajes son poderosos y son importantes, pero cada cual tiene derecho ¿verdad? A, a lo suyo. Y Rock Rock es un extraordinario cantante que lamento mucho que no haya tenido la trascendencia que yo creo que se merece. Bien, pero ahí teníamos a Rob Rock, Rock de su álbum Holy Hell del 2005. El tema que estábamos escuchando era Slayer of Souls. Un muy, muy buen tema de un extraordinario álbum. Bien, vámonos entonces con otra banda que me gusta bastante y que es una banda clasiquísima. Y que también, por alguna razón, no ha sido una banda que ha trascendido como yo creo que se han merecido. Y estamos hablando de la banda Vicious Rumor. s Vicious Rumors、eh, lanzó el año pasado un extraordinario álbum de nombre Celebration Decade. Y de ese álbum quiero compartir con ustedes precisamente el tema Celebration Decade. A las 8 de la noche. Escuchas clásicos del heavy metal. A través de AC Rock. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas. Me está en español. t r o z o s n u e v e s a las 8 de la noche. Por AC Rock Radio. Ay, ay, ay, ay, ay. Eso que estaba sonando, sonaba brutal. Eh, estábamos escuchando en esta intervención a Vicious Rumors, que en el 2020 acaba de lanzar un álbum de nombre Celebration Decade. Un muy, muy buen álbum.、Eh, probablemente uno de los mejores álbumes、eh, que ha lanzado Vicious Rumors en mucho tiempo. Eh, y eh, que a mí me gustó bastante. Y, y es un, un álbum muy bueno.、Eh, Dicho sea de paso, los videos que salieron promocionales también son extraordinarios. Así que ahí teníamos a Vicious Rumors en Celebration Decade. Lo próximo que estábamos escuchando, pues es nada más y nada menos que Satan. Satan, banda legendaria, aparte del New Wave of British Heavy Metal, que en 1983 lanza su álbum debut de nombre Caught in the Act. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Trial by Fire. Un temazo clásico de un álbum legendario de una extraordinaria banda. Que dicho sea de paso, Satan va a ser parte del line-up que estará en el Hell's Heroes 4, que se estará celebrando en abril del 2022 en Houston, Texas. Ahí estará representando. Lo que es el New Wave of British Heavy Metal en el 2022.、Bien. Así que eso era lo que teníamos por ahí. Bien, me dice mi productora. Saben que mi productora Dorita está pendiente. Y me dice mi productora Dorita que、eh, mi tiempo、pues、ya se está agotando. Que mi relojito de arena se está vaciando. Pero no se preocupen, mi gente, porque la próxima semana. Regresamos con otro programa más de Heavy Metal Bunker Radio Show, con más del mejor heavy metal, con cosas nuevas, música de la nueva generación, clásicos y todo lo que se nos ocurra y encontremos en el camino. ¿okay? Así que no se olviden también que todos los jueves, ahora a las 8 de la noche, este servidor está con a c l o u d 60 minutos de puro hard rock y heavy metal a través de AZ r o c k all AZ r o c k Radio.com. Todos los jueves a las 8 de la noche. Así que lo puede escuchar a través de AZ r o c k Radio.com o puede bajar la aplicación gratis de AZ r o c k en su Play Store favorito para que pueda sintonizarnos, ¿ok? Así que nada, yo los escucho y los dejo hasta la semana que viene. Eh, cuídese mucho, que tengan una excelente semana y recuerden siempre:、eh, trabajen poco y ganen mucho, coman bastante, pero beban más. Se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista, baby.